Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez acá, Paraguay vive. Nosotros vivimos. La Argentina vive, vibra. Latinoamérica, la patria grande, vibrante, con las novedades que nos da la democracia. Y este triunfo que vivimos donde tenemos una democracia consolidada donde a pesar de alguna tramoya que intentó el macrismo y sus aliados en Tucumán está sana se reconocen ...los triunfos y las derrotas... ...y en eso estamos... ...y como hoy más que nunca podemos resaltar el tema este del tiempo... ...porque... ...las vivencias... ...de un jueves... ...a otro jueves... ...siete días... ...son como una vorágine... ...de emociones... ...sensaciones... Amores, odios, miedos, triunfos, derrotas. Y ya le vamos a entrar al tema. Y decimos que estamos en Paraguay Vive, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Un gran saludo a la retaguardia que nos da el soporte y que nos soporta. Natacha, Natacha Bianchi, tiene un anito más, un año más de lucha, un año más de triunfos, un año más de felicidades, un año de zonas de confort, todas esas cosas buenas le deseamos. este Y estamos en el estudio Víctor Basterra, como siempre decimos, ese hombre que tomó una decisión crucial en un momento único, Y en ese momento único quedó marcado un hito en el tiempo y ese hito en el tiempo genera hechos que llegan hasta hoy y que no se van a olvidar. La cara, nombres, apellidos, historias de aquellos que amparados por el Estado no dudaron en tomar la acción aberrante cual padre incestuoso que abusa de sus hijos y usar las armas de la nación en contra del propio pueblo. Especializarse en torturar, en degradar, en violar, en robar chicos. En condecorarse con honores militares por cometer la peor canallada que puede cometer un soldado. Y, y está Luciano y está Luciano Arruga y esperemos que las autoridades electas en la provincia de Buenos Aires que son los que van a manejar el, el destino de las fuerzas de seguridad y seguramente digitarán y trabajarán sobre la justicia para llevar adelante sus proyectos que no olviden que Luciano Arruga es un símbolo de miles de Lucianos Arrugas la diferencia es que con Luciano hay un compendio de abusos de complicidades de crímenes de metodología que hay que extirpar y mientras tanto el Estado que dé respuestas y mientras tanto el Estado que cuide a las familias que son las que luchan desde el llano contra los crímenes y bueno este, y como decíamos recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables Después de nosotros, después de este programa, después de este, de 19 a 20, luego de las 20 sigue el programa Patria Soñada de Jorge solar con quien estamos articulados y trabajamos juntos, tomando como base la realidad del Paraguay y la historia reciente del Paraguay. Eh, nuestro programa se repite los días sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10, los martes a las 14 horas y a las 22 horas. Y ahora vamos a, a, a entrar con el institucional de Curuguaytí, del cual somos observadores para ver el estado de situación del juicio. no son efectos especiales no es un truco no es un invento como siempre decimos y esto hay que repetirlo porque evidentemente la memoria se fija en base a repeticiones en esos segundos se iban vidas humanas en esos segundos ...historias inconclusas... ...presencias transformadas en ausencias... ...balas... ...una masacre programada... ...una masacre... ...contratada... ...pagada, licitada... ...una masacre que... ...que deja al día de hoy a 11 campesinos, víctimas, en el banquillo de los acusados. Se los acusa de todo. En esa masacre hubo 17 muertos, 11 campesinos, 6 policías. Ellos también son responsables de la muerte de sus propios compañeros campesinos. Y ese es el juicio de la masacre de Curuguaytí, donde se cruza propiedad de la tierra, consecuencias de la dictadura estronista, Consecuencia del abuso militar, abuso policial, de la mafia, narco ganadera, terrateniente del Paraguay, que aún hoy domina. Bueno, y sin más, vamos con las novedades del juicio. Vamos primero con las cortitas. Nuevo abogado de Fanny Olmedo es el doctor Amelio Sisco. Nuevo abogado de Arnaldo Quintana es el doctor Ricardo Paredes. El abogado Marcos Siracagua es recusa al tribunal por odio, manifiesto y resentimiento. Las partes estaban convocadas para para el día para el día de ayer a las 8 de la mañana para reunir el juicio oral en la última audiencia el tribunal de sentencia rechazó un pedido de libertad ambulatoria de los on, de los 11 enjuiciados y solicitó auditar las actuaciones de los abogados defensores maniobra que esto que digo yo se usó con los abogados anteriores para dejarlos a punto de perder su matrícula eh, entraba entablándoles este un una una querella frente a la Corte Suprema de Justicia el tribunal de sentencia del caso curuguayti convocó a las partes para las 8 de la mañana para reanudar el juicio oral. En la última audiencia, el Tribunal de Sentencia rechazó un pedido de libertad ambulatoria de los 11 enjuiciados y solicitó auditar las actuaciones de los abogados defensores. Igualmente, el Tribunal rechazó el pedido de reembolso del dinero que gastaron los abogados en traslado y fotocopias, también por improcedente. El tribunal rechaza pedido de libertad de los acusados. El tribunal de sentencia presidido por el juez Ramón Trinidad rechazó el pedido de libertad ambulatoria de los 11 enjuiciados acusados por la matanza de Curihuaytí por improcedente. El tribunal de sentencia presidido por el juez este expresó que eh, no corresponde en esta instancia del proceso solicitar esa medida asimismo el colegiado remitió todas las actuaciones de los abogados defensores en el caso a la oficina de auditoría de gestión jurisdiccional para que investigue y analice el comportamiento de los defensores durante todo este tiempo en que no se pudo superar la etapa incidental. Como decíamos antes, esto pone a los abogados defensores en una extrema vulnerabilidad. Igualmente el tribunal rechazó el pedido de reembolso del dinero porque este, dijeron que este tampoco era el momento y tampoco correspondía que lo que lo soliciten. El juicio se suspende sin fecha y se levanta hasta que se resuelvan los temas pendientes. Y ahora vamos con el temita número uno y este es nuestro querido A. Rodas Alberto Rodas con un tema electrónico. Liberación y dignidad, no es tanto Bueno, una lamentable noticia Nos llega desde Paraguay Este es un comunicado del Partido Comunista Paraguayo eh, Murió don Luis eh, Casavianca, Carlos Luis Casavianca Presidente del Partido Comunista Paraguayo eh, Lamentablemente falleció la madrugada Y bueno, recibimos este comunicado donde se nos hace partícipe de esta infausta noticia de la pérdida de un militante que quien es lo que tuvimos la suerte de conocerlo este no solamente por su vitalidad en la lucha, su constancia, su coherencia, sino también por su claridad este, y la verdad por su apoyo solidario a todas las causas donde hubiera vulnerables en riesgo. ¿no? Y el comunicado dice lo siguiente, Casavianca, militante, dirigente, poeta, combatiente, en síntesis revolucionario. Nunca se cansó de repetir la famosa frase del camarada Julius fusil aquella que dice, por alegría por la alegría he vivido, por la alegría muero. Que nadie asocie mi nombre a la tristeza. Hombres, os he amado, velat. Rendiremos homenaje permanente al camarada Casabianca, porque estamos seguros que él velará siempre por el triunfo de la alegría y el socialismo junto a tantos camaradas, Tantos camaradas con su heroísmo siguen alumbrando el camino hacia la nueva sociedad de mujeres y hombres libres. Debemos decir que lamentamos profundamente el fallecimiento del camarada Casabianca porque es de los imprescindibles, porque el profundo dolor de su partida radica en que esa interminable energía envuelta de ingenio, lucidez, amor, firmeza y creatividad ya no saldrá de su cuerpo. Es por esto que tanto nos duele. Sin embargo, así como Antonio, Carmen, Ananías y tantos y tantos camaradas Eh, Casavianca se convertirá en miles de militantes revolucionarios que multiplicarán ingenio para anular y superar el sistema capitalista de la manera más humanista construyendo la patria socialista y comunista en el máximo sentido martiniano de patria es humanidad. El camarada Casavianca, al camarada Casavianca lo estaremos velando desde las 7 de la mañana en el salón velatorio de San Blasinto en Avenida Mariscal López 645, esquina Capitán Urbieta, entrando asunción por mariscal lópez es a cuatro cuadras de la avenida perú junto a su familia sanguínea y política en sus últimos días el camarada casabianca continuó militando compartiendo las necesarias y vitales tareas con quienes estuvimos acompañando su internación hospitalaria para derrotar al imperialismo norteamericano que es el verdadero y mafioso gobernante del paraguay y que tiene como operadores a oracio cartes y a las cúpulas colorada y liberal Tenemos la total convicción de que la militancia democrática y revolucionaria del Paraguay del mundo honrará su vida y obra forjando la unidad, la organización, la combatividad, la solidaridad y la lucidez para que la vida, el pan y la paz sean una realidad para cada ser humano en cada rincón del planeta Tierra. Casavianca presente ahora y siempre, Partido Comunista Paraguayo, 29 de octubre del año 2015. Bueno, vaya nuestro saludo de honor al compañero y amigo. Don Luis Casabianca y un abrazo a los a su familia y a todos los compañeros del Partido Comunista Paraguayo. Bueno, y ahora si vamos a ir, tenemos un reporte como para ir entrando en situación de qué es lo que viene, qué es lo que viene, porque no nos olvidemos que Paraguay, con su literalidad, es un espejo en el cual debemos mirarnos. Esta es la palabra del Ministro del Interior, eh, Vargas. Estamos con el Ministro Francisco de Vargas en línea. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Gustavo. Un saludo a audiencia. Gracias por la atención, ministro. Me quedé pensando y bastante preocupado también sobre este tema que eh, el presidente de la República estaba planteando días atrás en la seccional Colorado, creo que era la número 18, donde estaba hablando de desestabilizadores que vinieron al país eh, desde el extranjero, aparte del chileno, decía dos españoles. ¿Están manejando alguna información concreta sobre este tema? La cual eh, se me consultaba sobre esta... Eh, manifestación del señor presidente de la república y yo señalaba entiendo yo que él se refirió a desestabilización política uh -huh. ¿verdad? lo cual puede o no convertirse en un hecho punible al convertirse en un hecho punible y amenazar la el orden público y la seguridad interna, si sí es de materia de incumbencia de la policía nacional y del ministerio del interior y de hecho eso ha ocurrido ya en una oportunidad, sobre todo con el ciudadano chileno, donde fue sindicado por algunas personas, hubieran declaraciones testimoniales en una manifestación hecha y que produjo varios destrozos en el Ministerio de Educación y Cultura, por lo cual él fue puesto a disposición de la Fiscalía por la Policía. La Fiscalía terminó finalmente requiriendo un criterio de oportunidad. Pero sí hubo una intervención policial. Luego señalaba yo... Supongo que hasta ahora no tienen pruebas en contra de ellos, por eso no están presentando una denuncia contra estos dos españoles, ¿no? De que vengan para... Sí, obviamente es función de la Policía Nacional recabar información con respecto a la comisión de cualquier tipo de hechos unibles. Uh -huh. Pero desestabilizar políticamente, no necesariamente de traer eh, aparejadas conductas unibles... Total. Claro, claro, claro Y bueno eh, Sí, es bastante difícil el tema, ¿no? Por eso lo estábamos preguntando directamente Es complejo, pero yo quiero Aprovechar a la bruna A mí me parece muy peligrosa La práctica que utilizan Algunos colegas tuyos De replicar entrevistas De otros medios Y sacar frases Párrafos de contexto Haciendo aparecer como otro El sentido de la nota Bueno, Ministro, le agradezco mucho por el tiempo. No, nada, saludos. Bueno, esto es un extracto de que trajimos de Radio Nianduti. Esto proviene de las últimas actitudes que están exacerbadas en el presidente Cártez. No nos olvidemos que hace poquito, en estado de ebriedad, encaró a un diputado nacional del Paraguay lo amenazó delante de su hija y lo, lo basurió faltaba que saque el rebenque al mejor estilo estronista y lo golpeara en público este y sumado a eso eh, la forma grotesca en que está defendiendo a sus compañeros, amigos y correligionarios que están en problemas por eh, tema de narcotráfico el tema de de, de, de de usurpación de tierras y de, y de de todo ese tipo de cosas y de contrabando y lo que hizo ahora fue parar este amigo cartes la ley que imponeía que subieron impuestos al tabaco porque claro no se va a tocar su propia su propio interés así que bueno así la viene jugando entonces para todos a ver eh, Yo soy argentino, pero a ver, yo soy querellante allá. Ellos pueden hacer con uno lo que quieran, uno ya lo sabe. Forma parte de los riesgos que se asumen cuando uno quiere entablar este tipo de, de luchas y necesita la satisfacción personal de buscar justicia, ¿no? Pero eh, eh, guarda, guarda porque esto replica de una manera... ...por ahí todavía un poquitito más tenue... ...pero esto es, es, es teoría de seguridad nacional... ...no ¿eh? nos olvidemos que así viene la cosa... ...empieza la cacería de brujas... ...empieza la evidencia ostensible... ...de que hay un aparato de inteligencia minucioso... ...trabajando sobre todas las manifestaciones... ...y todas las, las reuniones... En que, se haya, ...en que se hagan reclamos eh, al gobierno o sea que esto lo que lo primero que salta a la vista es que están en un estado de, de control social extremo y explícito no pero bueno y acá seguimos eh, con el tema del Paraguay vamos con algunas noticias, promueven amparo escuchen esto, viste que existe la libertad y que dentro de las facultades o los colegios, las policías no tienen que entrar no le tiene que pegar a la gente y demás, dice así promueven amparo para reprimir a estudiantes, el director de la Facultad de Filosofía de San Pedro Santiago Duarte Chilaver, promovió un amparo ante el juez Guillermo Lescano para que las fuerzas policiales ingresen al predio de la institución y desalojen a los estudiantes que están resguardando los documentos de la facultad a fin de que las autoridades y funcionarios no intenten hacer desaparecer las pruebas de nombramientos irregulares realizados a favor de la clientela política del Partido Colorado y otros hechos de corrupción. Para levantar la medida, los estudiantes exigen la renuncia de Duarte Chilaver, quien llenó el plantel de funcionarios con su parentel y correligionarios. La denuncia fue realizada contra el dirigente universitario José Miguel Espínola y otros estudiantes. Duarte Chilaver recurrió a los estrados judiciales y pide que los estudiantes, mediante intervención judicial y policial, no entorpezcan el libre funcionamiento de la Casa de Estudios. Este, o sea que bueno, y a quien llamó fíjate a quién le mandaron, le mandaron a las fuerzas de tarea conjuntas, que son las fuerzas armadas del Paraguay que están desplegadas en el norte con la supuesta, en esta supuesta cacería de el, del EPP que no se lo puede encontrar de tan fantasmal que es bueno, algunos están, dicen los otros otros estudiantes de otro departamento del Paraguay algunos están preocupados por perder clases nosotros de perder nuestras vidas el mayor enemigo en la frontera es el pensamiento En Pedro Juan Caballero La diaria paranoia instalada por las fuerzas de tarea Conjuntas acecha a los ciudadanos Una población temerosa De un enemigo que se encuentra entre ellos Pero a la vez no está en su afán de descrédito, las fuerzas que buscan detener el cambio intentan asociar a los estudiantes organizados con el fantasmagórico ejército del pueblo paraguayo EPP. Estudiantes de la filial de Pedro Juan Caballero llegaron a la capital, Asunción, para contar su historia. la estudiante Una de las estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción relató lo siguiente... ¿Cómo se fue dando la organización estudiantil en la filial Pedro Juan Caballero? La indignación del alumnado, contestan, empezó el año pasado. Se presentaron varias irregularidades en nuestra filial. Entre alumnos y varios docentes se presentó una denuncia al decano y al vicedecano sobre estas situaciones de corrupción. Por ejemplo, el campo experimental que se utiliza con fines privados, donde se coseche y vende aproximadamente 60 hectáreas de soja. A ver, supuestamente el dinero recaudado va a una cooperativa llamada Héroes del Chaco, la misma funciona en el quincho de la facultad, nadie sabe lo que se hace con ese dinero la cooperativa en sí es un absurdo tiene como 2 por 3 metros funciona dentro del quincho, parece más un baño realmente También se da el caso donde el director y también algunos profesores organizaron una rifa para comprar un colectivo. Se recaudaron 36 millones de guaraníes del bolsillo del alumnado y el dinero desapareció. Se intentó se intentó relacionar la lucha de los estudiantes con el grupo terrorista del EPP. Los alumnos no tenemos nada que ver con esas organizaciones criminales. La prensa amarillista ya intentó involucrarnos diciendo que somos del EPP, que estábamos alcoholizados, denuncias que se lanzaron al aire a la opinión pública Pero nunca se pudieron constatar Incluso estábamos las 24 horas al día rodeado por policías antimotines Ellos más que nadie son los testigos de que nada de estas acusaciones son ciertas Bueno y acá recibimos de la CODEUPI un, un pedido de difusión Invitación al seminario La Infancia Cuenta Cuatro cosmovisiones sobre el embarazo adolescente indígena este compartimos desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia Red Integrante de la CODIUP la invitación al Seminario de la Infancia Cuenta, cuatro cosmovisiones sobre embarazo adolescente indígena a realizarse el ah, esto fue hoy a las eh, 8 de la mañana en el aula Magna de la Universidad Católica de Nuestra Señora de Asunción, así que bueno después vamos a ver cómo es que fue esta actividad y rescatando rescatando los héroes anónimos aquellos que desde el llano cambian las realidades de las personas sin hacer alaraca, sin salir en los diarios, sin que los aplaudan, sin que les tiren papelitos y sin que la puta vida les paguen ni un puto café, bueno Armin Ille, el pastor que defendió a miles de víctimas. Eh, esto es así, es un pastor. Ahora vamos a contar un poquito de la historia. Usted tiene una barba igual a la de Fidel. Les petó Montanaro, que quienes somos de aquella época sabemos que Montanaro era el cruel asesino, el eh, ministro del interior de eh, de Alfredo Stroessner. Ministro, yo tengo una barba igual a la del mariscal López, respondió el pastor Ille con su característico acento germánico. El pastor Armin Ille de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata fallecido el 7 de octubre en Montevideo fue uno de los principales defensores de los derechos humanos durante, durante la dictadura de Stroessner figura principal en el Comité de Iglesias durante 18 años había sido antes secretario ejecutivo de CAREF que acogió a miles de argentinos y chilenos que buscaron refugio en Argentina en los años 70 fue secuestrado por la AAA experiencia de la que pudo retornar con vida su situación en Argentina se tornó insostenible desde que en mayo del 77 negociaron y fructuosamente con los captores de la estudiante alemana Elizabeth Kassemann, hija del pastor y teólogo luterano Ernest Kassemann, asesinada pocos días después. Desde su forzada salida de la Argentina se radicó en el Paraguay, convirtiéndose en directivo principal del Comité de Iglesia, fundado por tres iglesias para la defensa de los derechos humanos. La creación del Comité de Iglesia fue una sorpresa por varios motivos. En primer lugar, la rapidez con que se concretó su creación. Un emisario de Pan para el Mundo, fundación vinculada de la Iglesia Evangelica Alemana, llegó a Paraguay en junio del 76 con la propuesta de la creación de un organismo ecuménico de defensa de los derechos humanos, después de una visita a Chile, donde había funcionado una organización que se llamaba Comité Pro Paz. Entre entre los funcionarios del comité de iglesias de los primeros años estuvieron Rosa María Ortiz Mabel Gutiérrez Indalecio Riquelme, Tomás Palau Jorge Aguade, Francisco de Vargas y Heriberto Alegre y acá cuenta una historia muy simpática tuvieron una reunión con Alfredo Stroessner dice así, ese día la reunión terminó antes de lo esperado, hubo consenso en relación a la decisión que fue adoptada reunirse con Stroessner, los argumentos eran lógicos y consistentes Stroessner llevaba muy en cuenta el poder de la iglesia, jamás se negaría a recibir a un obispo católico poco después los directivos del comité de iglesias ingresaban al palacio, un poco adelante como encabezando el grupo, iba el obispo tipo bo Bok Winkel, representaba la autoridad de la iglesia católica que Stroessner como político reconocía rodeaban al obispo los pastores Luis del Pilar y Armín Ile, jamás en circunstancias normales, Stroessner recibiría a pastores protestantes que viniesen con un cometido semejante el pastor Armín había llegado a Asunción hacía pocas semanas, todavía no había regularizado su documentación la visita que le fue encomendada le inquietaba ciertamente, pero no llegaba a despojarle de la calma que comenzó a sentirse al arribar a Paraguay Después de que logró escapar de las bandas paramilitares En la Argentina cuando intentaron matarle Don Mario, deseamos hablar con su excelencia El secretario privado del dictador Era el filtro ineludible Para llegar al presidente En la pequeña antesala, varios ministros aguardaban Paciente o impacientemente ser recibidos Entre un ministro y el dictador La distancia era abismal En realidad, cualquiera que ingresaba En la antesala del Supremo Era invadido inmediatamente por un sentimiento De inferioridad La entrevista entrevista fue concedida y acompañados de don Mario ingresaron al despacho presidencial. Señor presidente deseamos la libertad de Martín Almada que está detenido en el penal de emboscada. Stroessner sin decir palabra tomó el teléfono, llamó al ministro del interior Sabino Montanaro y en menos de 24 horas la orden de libertad fue cumplida. Así que bueno, este este personaje, esta persona, este este este este hombre que también hace la diferencia, bueno, se ha dejado y, y bueno, los que andamos por Paraguay sabemos de, de su acción, de su enjundia y de, de su coherencia y de su solidaridad, este para todos, católicos, no católicos, judíos, para todos. Bueno, y ahora vamos a escuchar primero un temitante entrarle al mundo buitre que viene con su títere, descabezado y sin corazón que se llama Mauri y a ese no le crece la nariz por mentir bueno, ahí vamos con el temita 2 Tengamos paz, tengamos paz, tengamos paz porque porque es un tesoro, es un tesoro que como todas las cosas buenas en la vida hasta que no se pierde, no se sabe cuál es su valor. Y, y nosotros pugnamos por tener paz, dignidad, trabajo. ...techo... ...educación... ...salud... ...cumplir con nuestras obligaciones... ...ir al trabajo... ...ir a estudiar... ...cuidar la casa... ...cuidar al vecino... ...cuidarnos todos y cada uno... ...entre nosotros... ...comunicarnos... ...pero hay... ...lamentablemente... ...un sector diminuto en el planeta cuantitativamente pero totalitario en lo que hace al dominio del poder estructural del desarrollo humano y vamos con el mundo buitre poquito son los super buitres ahí salió un reportaje muy lindo de david brooks que dice el 1% más rico un Ahora controla el 50% de la riqueza total del planeta. De hecho, ha habido una lucha de clases durante los últimos 20 años y mi clase ha ganado, declaró en 2011 el inversionista Warren Buffett. El segundo hombre más rico de Estados Unidos y sigue siendo tal vez la frase más honesta y precisa para resumir la coyuntura actual en Estados Unidos. No es una realidad oculta, como en algunos países, está a la vista. De hecho, es exhibicionista. El auge de construcción de edificios residenciales de lujo está transformando el famoso perfil de Nueva York. Las cadenas de tiendas, actividades, viajes, restaurantes, servicios... Y más para el sector de lujo, no dejan de ofrecer sueños americanos para los que tienen mucho. Y todos los indicadores comprueban que el 1% está hoy día mejor que nunca aquí y alrededor del planeta. Hoy día el 1% más rico del país representa aproximadamente 1.13 millones de hogares con un ingreso promedio de 2.1 millones de dólares anuales. Pero el 0,1% más rico representa 115.000 hogares, cuyos cálculos dicen que son 160.000 familias que gozan de un ingreso histórico promedio de 9.4 millones de dólares, según cálculos del Centro de Política Impositiva. Pero... Si se incluye el valor de todos sus bienes, las familias de ese 0,1% más rico son dueñas de más del 20% de la riqueza total de todos los hogares estadounidenses. O sea, el mismo porcentaje de riqueza en manos del 90% de las familias más pobres según investigadores de los eminentes economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. En Estados Unidos, el 1% tiene todo en industria para satisfacerlos. Por ejemplo, New York Times patricio, patrocina la Conferencia Internacional del Lujo, que aborda los retos más críticos y las oportunidades inesperadas del campo de batalla del lujo hoy en día. Uno de los paneles será una discusión sobre las fuerzas geopolíticas, económicas y culturales que dan forma a la industria del lujo. Entre los que se ofrecerán, entre los que ofrecerán ponencias, están los ejecutivos en jefe de Chanel, de Gucci ...y figuras como Victoria Beckham... ...columnistas y editores del Times y más... ...además se ofrecerán cenas en el Palacio de Versalles... ...no fue ahí donde según la leyenda popular... ...pero aparentemente equivocada... ...la reina María Antonieta... ...al ser informada de que las masas se habían encabronado... ...por la carencia de pan... ...respondió que coman pastel... ...una psicóloga de la riqueza comentó... ...que el movimiento ocupa ocupa Wall Street... ...se acuerdan aquellos que habían salido a protestar... Por por el tema de, la, de las hipotecas y todo eso que, que ocuparon Wall Street, tuvo un impacto importante y tuvo cosas importantes que expresar sobre la desigualdad económica. Pero se enfocó sobre el 1% y los pintó globalmente como algo negativo. Agregó que los medios tienen parte de la responsabilidad de hacer que los ricos se sientan la necesidad de esconderse o sentirse avergonzados. Otra experta en psicología del dinero dice que la protestas de Ocupa o de otros grupos que denuncian la desigualdad y acusan a los ricos, provocan estrés en ellos. Y agregó que es muy aislante tener mucho dinero, porque dar miedo da miedo a la reacción de la gente hacia ti. Estos expertos afirman que también es difícil tener amistades si eres rico, pues no sabes si tus amigos te aprecian a ti o a tu dinero y que eso se lleva solo a que se relacionen con otros mega ricos o que oculten que son ricos, pobres, ricos mientras los ricos buscan terapia para abordar sus problemas uno de cada seis estadounidenses batalla con el hambre, unos 46 millones viven en la pobreza y las cifras crecen, millones laboran por un salario mínimo que no logra cubrir la canasta básica de una familia y la deuda de todos se multiplica, mientras algunos ricos aparentemente tienen que ocultarse. Millones de pobres son obligados a vivir como invisibles en este país. Recuerda una vieja canción estadounidense de la Gran eh, Depresión, que fue resucitada y actualizada por Bruce Springton y Ray Cudder, eh, la cual cuenta de los desastres económicos y los manejos engañosos de los poderosos, y concluye con el estribillo que dice cómo puede un hombre pobre aguantar tales tiempos y vivir y ahora sí este vamos a irnos con el temita 3 y vamos a entrar a hablar de esa herida abierta que se llama elecciones vamos con el temita 3 que nos va a poner en un clima muy interesante para poner pie a tierra y salir de la fantasía del globito y la banderita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 tirando medio en la gamba, le un botón Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre Manga, hijos de puta, me dieron justo en el corazón Así nos quieren, así nos quieren, así nos quieren, jugados desesperados sin futuro sin presente limado de la cabeza con ganas de salir de tanta presión con ganas de escapar buscando el punto de fuga la satisfacción aunque sea un instante no importa el precio así nos quieren Y vamos con las elecciones 2015 Para presidente de la nación Y... Bueno, menos mal que el, el programa es hoy Menos mal que es hoy Porque la verdad yo, yo... Primero lo que veo es lo siguiente Hay... Eh, hechos históricos Hay hechos históricos Los por qué suceden ¿Por qué aquellos que se daban por ganadores y estaban contando los billetes y pasando por ventanilla, de golpe se dieron cuenta que, que no habían ganado nada y que habían quedado a la intemperie? ¿Qué pasó con aquellos que manejaron los medios económicos, financieros, de logística que tenían a su alcance que no tenían que salir a laburar para tenerlos. ¿Qué pasó que no se comunicó? ¿Qué pasó que no se humanizó del lado del Frente para la Victoria a la campaña? ¿Qué pasó que no se supo ver que enamorarse de las herramientas tácticas conduce a errores? ¿Qué hay experiencias dramáticas en las luchas de los pueblos por aquellos que asumen representación que adoptan metodologías tácticas las cuales dan resultado en un tiempo en un lugar y en una circunstancia X segmentada y tal vez la pereza intelectual de enfrentar la complejidad de la política que tiene como base el arte de consensuar intereses de fijar un rumbo una dirección un sueño a concretar de lo que un proyecto nacional y popular como el Frente para la Victoria esboza en 10 rasgos fuertes y sobre lo demás se podrá discutir o se podrá debatir. Pero lo que no se puede debatir es dónde quedó la práctica de la militancia. ¿Cómo puede ser que después del 2001, de esa hecatombe económica, social, política, judicial, no se haya comprendido de que la época cambió, de que ya el funcionario o el puntero o el referente sentado en el escritorio y manejándose como un yupi, con la certeza de que el relato y la dureza son garantía de ganar elecciones. Vienes cosechando derrotas en frente para la victoria. ¿Qué pasó con el manual de conducción política? Está bien que hay que ocupar los cuadros y la línea dentro de las estructuras del Estado, pero a la hora de sudar la camiseta, hay que salir a transpirar la camiseta. Por lo menos aquellos que se desgarran las vestiduras en defensa del proyecto nacional y popular y que dan la vida por. Nadie pide hoy día que se dé la vida por. Gracias a Dios están lejos esas épocas. No nos olvidemos que desde el 2001 hasta acá en la Argentina hay una confrontación frontal de intereses de dos modelos de país, dos modelos de mundo. Son dos conceptos, a grandes rasgos, con sus matices. Pero en definitiva, este balotaje que tenemos por delante deja explícito que hay dos modelos. Ahora, Desde el análisis superficial podemos decir, no, son lo mismo. No, no son lo mismo. No son lo mismo. Macri, no nos olvidemos, año 2008, Rosario, provincia de Santa Fe, reunión de la Fundación Libertad, con la presencia de lo más granado de toda la derecha internacional transatlántica. Aznar, Uribe, O'Toeg, Bargallosa, Macri. Al unísono que se hacía esa reunión, se hizo esa movilización masiva de más de 200.000 personas en el monumento de la bandera que fue la manifestación destituyente de, del campo, en el cual no hay que olvidar que la llamada izquierda, en persona por lo menos de la más reconocida como Vilma Ripoll, estuvieron abrazados con aquellos alcahuetes que venían de la fiestita de la Fundación Libertad en rosario Y ahí venían a plantear este modelo de confrontación y supieron esperar y plantearon una estrategia clarísima, desgastar los gobiernos populistas, probar todos los métodos necesarios, especialmente la campaña insidiosa y permanente de la desvalorización y de la degradación personal de los oponentes políticos. Lo expresa muy bien en su tratado del cinismo canalla de Durán Barba. Lo muestra la práctica. Ellos son la exorbitancia de aquel concepto que aprovechó muy bien Hitler, heredado del imperio romano, que ya en aquel, aquella época, cuando sale en el Imperio Romano el tema de, de pan y circo, ya había definido que la masa es femenina y que es emocional, y que manejándola con estímulos superficiales que toquen la parte de la gratificación pueden ser conducidos a cualquier lado. Y eso es lo que ofrece el macrismo, somos todos, vamos por el consenso, nosotros no nos peleamos, mientras tanto les cuento, ya hay 30.000 millones de dólares asignados a la Argentina, apenas se decida, si es que se decide, esperemos que no, la elección a favor de Mauricio Macri. De esos 30.000 millones de dólares ya definieron el destino, la mitad a pagar a los fondos buitres la otra mitad a pagar gastos internos. Así que bueno, a grandes rasgos, este es el planteo, lo vamos a seguir desarrollando. Hay dos proyectos en pugna. Uno es del Frente para la Victoria, con Scioli a la cabeza. El otro, el neoliberalismo salvaje, la revancha y el disciplinamiento de la Argentina. Bueno, y creo que, no sé si tenemos espacio para un Democracy Now! chiquito creo que tenemos suerte From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org.es. El informativo de guerra y miles de palestinos se han mantenido en los territorios ocupados de Cisjordania en demanda de que Israel entregue los cuerpos de palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad por presuntamente atacar a israelíes. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes, según informes, han dejado a 143 palestinos heridos. La manifestación se produce al tiempo que tres palestinos fueron baleados a muerte el martes por las fuerzas israelíes, que los acusaron de intentar apuñalar a soldados israelíes. Las autoridades federales iniciaron una investigación de derechos civiles para determinar si un agente blanco del alguacil en Carolina del Sur violó la ley cuando derribó a una estudiante de secundaria afroestadounidense en su salón de clase. Ben Fields se desempeñaba como agente escolar en la secundaria Spring Valley. Un video que se volvió viral lo muestra sujetando a la estudiante por el cuello, derribándola a ella y a su escritorio, y luego arrastrándola por el suelo. La estudiante fue arrestada, Otra estudiante, Nia Kenny, quien filmó el asalto, también fue arrestada y detenida bajo una fianza de mil dólares. Kenny habló con la agencia WLTX. Kenny expresó... Estaba incrédula, yo sé que esta chica no hizo nada Y no podía creer lo que estaba pasando Nunca en mi vida había visto algo así Un hombre usando tanta fuerza En una muchacha pequeña Un hombre grande De unos 140 kilos de puro músculo Yo pensaba, no puede ser No le puede hacer eso a una chica pequeña Quiero decir, ella mide menos de 1,70 Y yo gritaba, qué demonios ¿En serio está pasando esto? Estaba respondiendo Rezando en voz alta por la chica, simplemente no podía creer lo que estaba pasando. Estaba llorando y él me dijo, ya que tienes tanto para decir, también vienes conmigo. Y yo pensaba, ¿qué? Me dijo, ¿qué pasa? ¿Quieres un poco de esto? Y simplemente puse las manos tras la espalda. El incidente presuntamente habría comenzado cuando la estudiante se negó a darle su teléfono al profesor quien llamó a un administrador que convocó al oficial Fields para retirar a la estudiante. Fields fue suspendido sin goce de sueldo. Visite democracynow.org para ver nuestra cobertura del caso. Bueno, muchas gracias. Ya nos fuimos y no te olvides que ese es el modelo de seguridad ciudadana que van a imponer en la Argentina y que están imponiendo en el Paraguay. Nos vemos, tranquilo, tranquilo, vamos a ganar. Vamos todavía. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.